Bueno, ayer, eh, digo, post-elecciones, hubo una conmoción desde lo económico a partir de la decisión que tomó el Gobierno eh, Nacional de esta devaluación programada, le llamábamos de acá, yo no sé si eh, es el título que debería llevar, de más de un 20% eh, en el dólar oficial, y un golpe también en lo que son las tasas de intereses eh, de los eh, plazos fijos. Eh, de, de hablábamos con Claudio en la previa, digo, che, estaría bueno hablar con alguien interesante para poder eh, para que nos pueda explicar algo a radio. Enseguida se le ocurre eh, el nombre de Juan Valerdi y estamos en comunicación telefónica con el economista Juan Valerdi. Juan, ¿cómo va? Buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un placer hablar con ustedes y la querida Sotea, pero entiendo que me suena en retorno porque te escucho muy bajito. Ah, dale, dale, ahí vamos a ver si mejoramos un poquitito la, la, la, la vuelta y podés escuchar mejor. Juan, ¿ahora mejoró un poquito? Sí. Perfecto. Dale genial eh, digo cómo se entiende lo de ayer eh, Juan digo tiene que ver con algo preestablecido eh, en torno al acuerdo con el fondo tiene que ver con lo que se venía eh, después del resultado de las pasos digo cuál es el análisis que se hace desde lo económico eh, de esta devaluación eh, fijada por el gobierno hasta el mes de diciembre al menos Mira si, no, no estaba planificado seguro pero lo que había antes de las paso antes de este domingo eran tres escenarios posibles después de los pasos. Una, no hay sorpresas. Si no había sorpresas, eh, el devaluar o no devaluar y subir las tasas de interés en los plazos fiscos iba a tener que ver con una negociación tensa con el FMI, pero la negociación al tío. Segundo escenario, sorpresas positivas en favor de Unión por la Patria, de Unión por la Patria. Eso le da fortaleza para resistir esa devaluación, que obviamente va a retroalimentar la inflación y la suba de tasas de interés que también genera problemas del el punto de la inversión, del financiamiento de la IMA y demás. Tercer escenario, que es el que se dio? Una sorpresa negativa respecto de Unión por la Patria, no en relación con puntos, porque no está muy diferente de lo que se esperaba, no en relación con lo que entonces es mi ley. Mi ley no es solamente una, una cuestión de sorpresa, de viraje, entre comillas, hacia la derecha, sino que un 30% de votos que están dispuestos a desmantelar el sistema institucional y estatal y eso le da la debilidad a esa misma institución independientemente de cuál sea el gobierno para controlar la, la inflación para negociar con el fmi para lo que sea entonces esta situación hace que el gobierno está viendo que de acá a octubre esta debilidad debe a llamar a no poder negociar fuertemente con el FMI, ni mucho menos contener a los formadores de el sector financiero del dólar blue, del dólar contrapolí, de que me pidió más, dijo, bueno, hay que ceder la obra no languidecer hasta octubre y que todos los días nos estén torciendo el brazo de poquito uh -huh. Entonces, pongamos el dólar en un valor que la balanza comercial, es decir, lo que le vendemos y compramos al mundo, se acomode muy en favor de la Argentina, ese famoso 20%, que es parecido al número casi exacto que le daban a, eh, a las exportaciones regionales y demás en los últimos tiempos, ...y al mismo tiempo subirlo hasta el entero... a plazo fijo para que la gente no saque el dinero del banco... ...para ir a comprar dólar ilegal... ...más allá de que ya está a un valor de... ...mucho más de 600 pesos... ...esta combinación de las dos cosas... ...te puede llevar a que acá a octubre... ...no se descontrole la cosa... ...no va a estar un camino de rosas... ...todos sabíamos que iba a ser un camino de rosas... ...porque la guerra económica... ...que acompaña a lo político... ...estaba ya en funcionamiento... Antes de ...pero bueno, esta emergencia de alguien como Miguel y de votantes que no les importa que se privatice todo el Estado, la seguridad, incluso este, el Poder Judicial, la educación, la salud y demás, y que se desmantelen esos ministerios, esos eh, resortes básicos del Estado para contener y ayudar a la población, es una señal muy eh, negativa respecto a la institucionalidad. Eh, digo, Juan, eh, en ese sentido, digo, ¿crees vos que, este, que esta devaluación eh, que generó el Estado argentino o el gobierno argentino eh, digo, va a impactar en, en, en la góndola? Hoy, si no me equivoco, la información a la que hoy eh, se van a estar reuniendo, porque creo que mañana hoy está venciendo eh, precios cuidados o precios justos o el, o el nombre que, eh, que se ve esto de esta contención que hace el Estado con algunos productos. ¿Vos crees que eh, esta devaluación indudablemente va a impactar sobre góndola? inevitablemente impacta de hecho ya está impactando hay un montón de comercios que obviamente tratando de ver a dónde va esto porque inicialmente el dólar ilegal que siempre psicológicamente impacta más allá de que desde el punto de vista económico no tenga una relevancia importante psicológicamente tiene importancia y subió casi 100 pesos hoy ya está un poquito más eh, retraído digamos y, y, y la suba no alcanza más 75 pesos respecto al prepaso y eh, entonces tenés dos caminos primero, la suba del dólar oficial para los importadores que todavía tenían acceso a lo oficial, tiene un 20% de aumento y eso impacta sobre insumos sobre bienes de consumo que todavía consiguiendo dólares oficiales, etcétera inexorablemente impacta. Segundo Algunas exportaciones que no tenían los beneficios de las exportaciones regionales ahora van a tener un valor de 350, entonces te impacta por ahí porque el que exporta carne o el que exporta determinadas cuestiones si tiene 20% más eh, para venderlo afuera, va a tener 20% más para venderlo dentro del dominio. Uh -huh. Y tercero, como excusa, siempre a los formadores de precios más monopólicos y a le viene bien una excusa para seguir remarcando y en este caso la suba del dólar oficial le viene como anillo al dedo, además de la inestabilidad que genera esta sorpresa y emergencia de Belén, ¿no? Eh, un, un poco te adelantaste lo que te iba a preguntar digo pero no es un tanto exagerado eh, a las 18 horas eh, remarcar hoy venía escuchando al hacer un zapping radial acá en Mar del Plata eh, y lo que algunas panaderías sobre todo hablaban de que la harina yo martes es día de entrega de harinas algunas panaderías acá en, en Mar del Plata decían que ya hoy le estaba llegando le estaban advirtiendo que la harina iba a venir con el 35% de recargo es decir 12, 13% más de lo que devaluó el dólar eh, oficial digo esto tiene que ver con el aprovechamiento este que decía ¿Vos esta famosa excusa de los formadores de precios para aprovechar y recargar? Por supuesto, si hay un sector que está concentrado es el sector molinero. Que no quiere decir que hay tres dueños de molinos. Puede haber 20 dueños de molino pero hay tres que definen el 70-80% de, de la oferta y entonces son los que fijan los precios. Si alguno chiquito se pone a vender barato, le hacen dumping y lo destruyen, y después se lo compra y eh, se acabó el, el problema. Entonces, molinos de harina... Eh, todo el mercado del trigo que se ve impactado digamos, por esta devaluación y por las que esperen que pueda haber en el futuro. Eh, sectores como los aceites comestibles, sectores como, obviamente, comunicaciones, acero, y un montón de insumos relacionados con eh, la industria química, etcétera, etcétera, todos son monopolios y aeropólicos que van a aprovechar esto muy por encima de lo que hacen devaluado en el dólar oficial, porque les viene bien como excusa para remarcar. Eh, a ver, una, ayer intentamos eh, al menos eh, leer algunas de, de, de las informaciones que venían de los diarios económicos y aparecía una frase eh, que me parece interesante poder preguntarte qué significa y si intenta pararse con esto, que es el, el crawling peg, eh, esto de devaluación de progresiva. Digo, la intención del gobierno fue parar con esa devaluación de apuchitos que se iba haciendo, eh, generar lo que, a, a dónde iba a llegar y frenarlo en ese lugar... Claro, el Crowley, Pay, el Crowley es algo así como arrastrándose. La devaluación de a poquito, todos los días un 0, por ciento, uh -huh. un pesito, lo que sea, es una forma de ir llevándolo de a poco para que justamente no tenga impacto psicológico en los formadores de precios, tanto monopólicos como gente que está acostumbrada a que se quemó con leche cuando ve la vaca, llora. Entonces, lo que dijeron ahora es... Bueno, en vez de ahora ir arrastrando media poquito y que me vayan tratando de torcer el brazo desde acá hasta octubre, devalúe 22% pero pues lo dejo ahí fijo, esa es la intención. No estoy diciendo que eso sea algo inamovible e imposible de torcer, pero la intención es mantenerlo fijo hasta octubre, hasta las elecciones de octubre y de alguna manera dar una sensación de control del gobierno sobre las variables macroeconómicas. Obviamente, una de las cosas de las que más depende de eso es que efectivamente el fondo monetario que es un brazo que juega de Estados Unidos, nos desembolse los 7.000 y pico millones que nos tiene que desembolsar ahora en esos días. Si eso no ocurre va a estar complicado, pero ahí estaría jugando sus fichas del FMI a que la Argentina se descontrole y explote. Entonces yo no creo que el FMI esté jugando sus fichas del El FMI está negociando, obviamente es el front de Estados Unidos, cuáles son las condiciones para que el kirchnerismo y el peronismo se puedan quedar, o las condiciones para que venga junto con el cambio, o las condiciones para que venga miles lamentablemente Macri nos metió del FMI adentro por 45 mil millones y eso hace que él tenga la posibilidad de jugar muy fuerte Estados Unidos a través de este, de este brazo ¿no? Juan Claudio te saluda el 9 de julio nos compartías una editorial ahí en radio de la azotea.com.ar en las redes la compartimos vos hacías un punto respecto de la inflación y que si no había medidas de fondo que combatieran y castigaran a los más fuertes ni, ni especuladores abusivos de los monopolios y oligopolios no se iba a bajar, digo ¿Eso continúa pendiente? ¿Esto puede llegar a generar algo en torno a eso de la inflación? No tiene nada que ver, ¿cómo lo ves? Bueno, el 9 de julio primero parece tan lejano como sí. si hubiera pasado hace un año, pero efectivamente está pendiente. O sea, yo no sé si ustedes vieron, pero yo no vi ninguna medida de fondo que le ponga el cascabel al gato. Ahora, después de las elecciones de paso, difícilmente alguien piense que institucionalmente el Estado hoy tiene, y el Unión por la Patria, ofente de todo, tiene más fortaleza para ir al choque con los monopolios y más poderosos de la Argentina y multinacionales. Yo lo veo más debilitado. Entonces, las posibilidades de que ahora saque medidas fuertes para ponerle el cascabel al gato cuando antes ya estaba complicado, las veo bastante complicadas. Sin duda no queda la materia pendiente el... También se me ocurría consultarte respecto de cómo entender la figura que hemos naturalizado y casi que, hasta graciosamente lo decimos, ¿no? El humor de los mercados. Toda la expectativa antes de esta novedad ayer tenía que ver, ¿no? Cómo habrían los mercados, las cotizaciones, valoraciones y demás. Es Cuando hablamos de eso, ¿qué tenemos que entender? Grandes empresarios, internacionales, locales, ¿cómo funciona esa figura del el humor de los mercados? En los mercados tiene que entender dos cosas. Lo que Jorge Asís, el así se llama, eh, tanto cinco fascinerosos que se autodenominan y que son operadores, que muestran un mercado para hacer operaciones políticas y para desestabilizar, o para empujar a un gobierno a revaluar, o para tomar medidas, eh, forzar al gobierno a tomar medidas que a ellos les convienen, y por otro lado, a los que están en la mesa del casino. Los que están en la mesa del casino son quienes van haciendo sus apuestas financieras a lo que puede venir en el futuro. Los apostadores no necesariamente están tratando de apretar un gobierno, sino que están tratando de ganar dinero financieramente. Y los financieros, en ese sentido, como un buen casino, está absolutamente desconectado de la realidad económica y productiva de un país. Esto pasa no solo en la Argentina, sino en el mundo. Es lo que llamamos la financiarización, y se va desconectando del sistema real. Entonces, la suba o baja de las acciones o de los bonos no tiene nada que ver con la fortaleza o no de las empresas que representan esas acciones o de los estados que venden esos bonos. Esto obviamente genera, en el caso de la Argentina, después de una sorpresa en el caso de las PASO, movimiento de cambio en esas apuestas. Y esos movimientos de cambio en esas apuestas pueden ir hacia uno o otro lado. Ayer podrían haber dicho los mercados están muy felices con que Miguel haya sorprendido completamente hacia arriba, o que Bullrich y la reta entre los dos sumen un poco más con la patria, etcétera, etcétera pero no está tan claro que los mercados, entre comillas, hagan todos apuestas en que les gustaría y ganarían mucho dinero financieramente y la Argentina está ganada por un rechazo por, por mil ley. Porque hay muchos apostadores que están en esos mercados financieros que no son unos desquiciados y tienen un cierto sentido intuitivo de qué es lo que pasaría socialmente y qué tan viable sería la Argentina con esos gobernantes, con, con mi ley o con Moodle. Entonces, tienen su reserva respecto de las apuestas. Eh, Juan, en, en ese sentido, el haber ya ahí mezclado un poco de política con economía, eh, en la previa se decía, mmm, no sé si está tan bueno eh, la elección de, de Sergio Massa eh, siendo... Eh, ministro de Economía, teniendo en cuenta esto, no lo que podía llegar a pasar en corridas económicas, en de devolución del dólar y demás, el propio Massa, en uno de los últimos discursos que dio previo a las PASO, dijo, qué casualidad, ¿no? En la última semana el dólar se corrió, el dólar ilegal o el dólar blue se corrió 40 mangos para arriba, eh, digo, previo a las, a las elecciones. ¿Era lo que se te atenía eh, Unión por la Patria al elegir al Ministro de Economía como precandidato Presidente? Sí, obviamente, aunque el candidato no hubiera sido el ministro de Economía, quienes quieren de alguna manera minar las posibilidades electorales, de Unión por la Patria, del kirchnerismo, del Peronismo iban a empujar el dólar ilegal, iban a empujar los precios, iban a empujar las tasas de interés, presionando desde los bancos, que siempre han sido en los grandes bancos cómplices de la fuga, y para obtener ganancias, digamos, porque están intermediando entre los depositantes y los bancos centrales, donde tienen amontonada la plata y ganando mucho dinero. Entonces, Sea quien sea el candidato de Unión por la Patria, iban a hacer esa movida. Obviamente, por ser el ministro de Economía, les pega de modo mucho más directo. Ahora, había otros candidatos que tuvieran posibilidades, dada el corrimiento, digamos, de la discusión, hacia la centro-derecha, había otros candidatos que tuvieron posibilidades electorales, no lo sé. Y la decisión no me corresponde ni a mí ni a la mayoría de nosotros. Hubiera sido óptimo que esa decisión sea algo debatido profundamente y ampliamente en ese frente, pero no ocurrió. Eso hace mucho tiempo que está pendiente y no sé si la forma en la cual eh, rápidamente se podría elegir un candidato que tuviera viabilidad. Es lo que tenemos hoy. No está bueno que el Ministro de Economía con el Estado, digamos, que hay eh, generado en medida por un cambio. Tenemos la retina, pero es lo que hay. Eh, e insisto, aunque no hubiera sido el Ministro de Economía el candidato, le hubiera entorpedeado a Unión por la Patria al frente de todos con esta mismas variables, ¿no? Eh, la decisión de ayer, ¿crees vos que le va a llevar algo de tranquilidad acá a las generales? Bueno, la diferencia es que no va a estar pulseando todos los días desde un punto que era difícil de sostener dada esta sorpresa negativa. Va a estar pulseando desde un punto donde se dio una parte, pero tratando de aguantar ahora hasta octubre desde ese punto que supuestamente tiene que ver con devaluar eh, lo suficiente para que se mejore todavía más lo que le vendemos y compramos al mundo. Obviamente... Eh, hay que medir la artillería de los que quieren destruir al quemarismo, al peronismo, a Unión por la Patria y al frente de todos y los que están eh, apoyando a esos mismos sectores porque piensan que la Argentina es mucho más viable social, política y económicamente para incluso, en el caso de ellos, hacer negocio y están entonces apoyando a Unión por la Patria. Esa puja es la que vamos a ver desde el gas a octubre y seguramente también hasta novie noviembre porque esos famosos tres tercios difícilmente hagan que alguien gane en primera vuelta. Eh, y, y también agregarte sobre sobre la decisión de ser que esto podría llegar a eliminar algunos de esos dólares que eh, el dólar catal, el dólar soja, el dólar agro, el dólar esto, el dólar lo otro. Digo, esto de haber llevado el dólar a 365 pesos, eh, quizá elimina esa cantidad de cotizaciones que teníamos. Lo que pasa es que esos dólares en realidad están relacionados con cuánto vale el dólar blue, el dólar ilegal, encontrar Poliki y el MEP, y entonces mientras la brecha siga siendo aproximadamente el 100% o un, po un poquito menos, sigue habiendo margen para que existan esos dólares porque si no se arman los famosos rultos. Es comprarlo oficial y vender en el, en el otro, digamos. O tomar como referencia el valor del dólar ese otro dólar ilegal y entonces decir, bueno, me voy a comprar este montón de cosas en dólares porque está entre comillas barato el dólar oficial. Eh, o sea, sería levantar el cepo que es lo que supuestamente prometen tantos golpes como 1000 y y generalmente en ese caso un montón de eso al valor ni de 350 ni de 500 pesos. Eh, Juan, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos explicado tan abiertamente y de tan buena manera eh, lo que ha sucedido en el día de ayer. Eh, tiene que ver con bueno, ayer cuando pasó lo de devaluación, enseguida la gente de prensa eh, de Sergio Massa hizo correr eh, la declaración oficial de la portavoz del Fondo Monetario eh, Internacional sobre Argentina, en donde dicen que valoran las acciones políticas tomadas recientemente por Argentina, que tiene que ver con la devaluación de ayer, eh, y dicen que el acuerdo que ya supuestamente habían llegado eh, a un acuerdo desde hace un tiempito se va a firmar el 23 de agosto y ahí se aprobarían los desembolsos ¿es mucho esperar esos 8 días para el desembolso del fondo que creo que rondaría los 10.000 millones de dólares? No, no es mucho, peor sería en realidad que se tomen el tiempo hasta unos días antes de octubre y entonces el margen de maniobra del gobierno sería grave. Eh, esto forma parte de acuerdos tienen muchas cosas que se ven pero muchas más que no se ven y entonces, dado un Estados Unidos que está un tanto desesperado por el avance de China y de la multipolaridad eh, pero que todavía tiene mucho poder de daño mediático, judicial eh, financiero y demás eh, esas negociaciones tienen muchas cosas que no nos vamos a enterar y que forman parte de la negociación no solo con este gobierno, sino con todos los que vengan, cuatro décadas que nos queda como mínimo con el FMI adentro así que eh, yo correría los burócratas del de FMI y las discusiones seguramente no pasan por adentro del FMI sino por otros lugares y son inevitables, no podemos, no me imagino hoy que haya alguna de los de la Argentina que pueda patear el tablero de Estados Unidos y del FMI con éxito, sin ir preso o sin tener un caos financiero, económico y demás por el poder del daño que todavía tiene Estados Unidos en Latinoamérica y en Argentina en particular en especial teniendo 45 mil millones de dólares con el FMI Juan, te agradecemos muchísimo el contacto. La verdad fue un lujazo escucharte, ¿eh? Les mando un abrazo grande, hasta la próxima. Abrazo grande. Juan Valerdi, economista, hereje, así él se llama en redes sociales, explicándonos un poquitito lo que pasó en el día de ayer, en donde, digo, un poco lo que queda en claro es que trató o trata el gobierno nacional, de la mano de esta devaluación de un 22%, llevar algo de tranquilidad, al menos de acá, hasta las generales. Yo le preguntaba, porque ayer, mira 14.36 recibí el mensaje de parte de... La, la prensa el grupo de prensa que a nivel nacional que armó eh, la gente de Sergio Massa con este comunicado del Fondo Monetario Internacional celebrando lo que había pasado eh, en el día de ayer y avicien, avisando o advirtiendo que el día 23 se iba a estudiar yo creo que calculo que ya está estudiado porque están de vacaciones los directores del del fondo y no se no firman el, el acuerdo claro que tiene la lapicera ¿no? exactamente lo, lo que tiene el poder de poder eh, firmar el desembolso y el 23 volverían, no volverá el 22 setback y qué sé yo entre lo que demoren eh, esas historietas y ahí estarían firmando los desembolsos eh, por 7.500 millones eh, de dólares para eh, Argentina eh. se va a reunir en estos días y el 23 se firmaría entonces eh, ese acuerdo Pero bueno, ahí pasaba, ¿eh? Juan Valerdi, economista, entonces, explicándonos un poquitito qué es lo que pasó en el día de ayer.